Fernando, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, otra vez. Bueno, todo el mundo se pregunta qué está pasando en Ecuador. Es difícil explicarlo, pero lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentarlo, porque el conflicto de Ecuador es difícil de entender para los que vivimos lejos, pero es muy interesante. Durante semanas hemos asistido a unos enfrentamientos violentos de una parte de la población en contra de su presidente y a una lucha entre el actual mandatario y su antecesor. Esto es lo que ha pasado. El presidente Lenín Moreno decidió firmar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por valor de 4.209 millones de dólares en tres años y anunció a la población que le ponían una serie de condiciones que se materializaron en el llamado decreto 883. De lo que más se ha hablado es del fin de la subvención al consumo de combustibles, pero incluía otras medidas como una bajada del salario del 20% a los contratos temporales del sector público la reducción de vacaciones para los empleados públicos de un mes a 15 días y el aporte obligatorio de un día de salario mensual la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador la CONAIE se levantó en contra de las medidas y con su habitual capacidad de movilización organizó unas protestas tremendas que se encontraron en frente a la policía Nada les paró, a pesar de que en las manifestaciones se veía la presencia de muchas indígenas ataviadas con sus mejores trajes y sus bebés a la espalda. Lenín Moreno se enfrentó a una ocupación de Quito por parte de los manifestantes y decidió trasladar su gobierno a Guayaquil. Una decisión sorprendente, pero con una explicación clara. En esta localidad, la población está abiertamente enfrentada a los indígenas. Vamos, que les caen mal. ...y estaban dispuestos a defender al gobierno como fuera... ...una parte del país... ...en contra de otra parte... ...al mismo tiempo que se producían estas algaradas... ...el anterior presidente de Ecuador, Correa... ...insultaba a su sucesor y le pedía que dimitiera... ...pero... ...¿cómo era posible... ...que el padrino de Moreno... ...el que le aupó para sustituirle... ...esté un par de años después de la sucesión tan enfrentado?... ...porque Moreno le ha salido rana... ...esperaba que fuera fiel a su herencia pero como suelen hacer los subalternos cuando llegan al poder, ha actuado a su libre albedrío. En contra de su antecesor, firmó un acuerdo con el FMI. Dialogó con los indígenas con los que Correa se llevaba fatal y hasta osó hacer un guiño a Estados Unidos, entregando a Juliana Sanz a las autoridades británicas en un primer paso para que pueda ser extraditado al país de Trump. Con lo que no contaba Moreno es que los indígenas a los que había intentado seducir anteriormente se le sublevaran, ...y lo obligaran a dar marcha atrás en su plan... ...provocando un disgusto a los banqueros internacionales. Para pacificar el país no le quedaba otra que aparcar su reforma... ...y así lo ha hecho... ...frenando las protestas que incendiaban al país. Monero espera que sus nuevos amigos poderosos le comprendan... ...y que negociando con los opositores interiores... ...pueda llevar a, a cabo unas reformas que... ...por mucho que quiera... ...no van a gustar a los ecuatorianos. La verdad es que... ...sirve para entender todo lo que está pasando... Están pasando muchas cosas en Ecuador, un país que tuvo dificultades, eh, que luego eh, resurgió y que creció. A mí me contaba un ecuatoriano el otro día, es que no reconocía mi país años atrás, ha crecido, se ha desarrollado muchísimo. Y sin embargo todo eso se está viniendo abajo. Digo yo, ¿eh? Lo digo yo, no... no... Pero afirmo, ¿da la sensación un poquito de que Lenny Moreno se ha vendido un poco al poder económico, sí, a las élites? Sí, eh, él considera que eh, necesita dinero y entonces para conseguirlo, pues eh, si tú vas al, al fondo monetario internacional a pedirle dinero... Pues te dicen, vale, yo te doy dinero... Pero, pero vete pero contra que... tu pueblo, un poco, ¿no? Claro, claro. ahí está el, el, el este. Pero curiosamente, eh, los indígenas, que son los que se han sublevado contra él, se levanta fatal claro, con correa. Claro. Es que es, es una decir, cosa es un que hay, hay que, que eso, entender, ¿no? Sí, sí, sí, porque han protagonizado mucho los indígenas en las protestas contra el Moreno eh, que eran precisamente los enemigos del anterior presidente, y que podrían, o se puede pensar que no, que eran aliados o que iban en la misma dirección, pero para nada no, no, no, no por eso, sí, sí. es que había ahí una mezcla sí, sí. de intereses es verdad que la, la capacidad de movilización que tienen los indígenas es tremenda pero luego es verdad que, lo que a la hora ¿eh? de, de los votos eh, porque ellos tienen también su partido y tal pero que a la hora de los votos, sin embargo eh, ganó Correa y luego ganó su, su, su sucesor eh. por eso es importante claro. sí, sí, eh, sí, sí, esto sí. que es Que, que es moreno y que ha cambiado absolutamente todo lo que hizo Correa. Y seguramente todo empezó, que lo hablamos en su momento y lo hablaremos en el futuro, cuando se decidió acabar con eh, a Sánchez y que ya no pudiera resguardarse. En la Embajada de Ecuador. Eso fue un, Londres, ese, ¿no? ese es el, el símbolo, ¿no? Sí, sí. Es el símbolo de, de cuando tú haces un pacto con los poderosos, en algún momento te piden eh, algunos favores. Hemos visto a Trump, ¿no? Que Trump sí. eh, eh, te va a dar eh, dinero para una ayuda militar. Y dice, bueno, ahora no te lo doy hasta que no me ayudes a, a, en el espionaje a mi opositor demócrata. Bueno, pues si eso ha pasado, pues es lógico pensar que Estados Unidos permitiera ese crédito siempre y cuando le entregaran a NASA. Fernando Roda, muchas gracias. Un abrazo, chao.